Egunon, eta soma ere ni berriro errepikatu konut. Sorri onak, sorri onak lai nineria, sorri onak erritarrak, sorri onak, duintasunaren, duintasunaren ariketa, sorri Oriunak bai. Gaur emandugun urratsagatik, gaur emandugun urratsari esker, itsu barrizko, itsu barrizko urratsari esker, Borroka faze berri batu ekiten diogun lako gaurkoan. Horein arte, ari ginen, euritakoa irekitan nola edoanla. Zaparra da, pairatzen, zaparra da hori eta ingabea. Eta gaur, kanera tera gara, eta gaur esan diegu, aski da, orain gure ordua da, gure eguna da, eta gure garai hairek da gaurko egunetik aurrera. Oi, Hoy el pueblo ha salido a la calle, veo lo que vemos, los que tenemos el privilegio de estar en este kiosco, es el pueblo, miles de caras, miles de puños que ha salido aquí a la calle, que está rebosando esta plaza, estaban discutiendo si éramos 12.000, 13.000, 15.000, somos casi incontables, veo mucho joven, veo a la juventud combativa, aupadacteria, Se ven también muchas mujeres, hartas del patriarcado, hartas de la discriminación. Se ven también pensionistas, gente que se ha dejado la piel en el curro durante tantos años y ahora los consideran ciudadanos de segunda. Se ven obreros industriales, se ve gente con discapacidades, se ven empleadas de servicios. Se ve gente con dignidad, gente que no se arruba ante los patrones. Y permitidme que lo diga, yo también veo, lo veo con el corazón porque no lo puedo ver con los ojos, a gente que desearía estar también aquí en esta plaza, luchadores, que desearían estar también en esta plaza, y hoy no pueden estar con nosotros físicamente, pero que están en nuestros corazones. Aquí está el pueblo, un pueblo que dice basta, un pueblo que sigue cambio. ¡Gol arriba! Tremenda gorrilla, bye. Aldaketan larikatzen aldaketanen alde, borrokatzen, lan egiten. Izugarrizkoetekinak izan dituz, enpresariek, kapitalistek, bankeroek, aiesa eta konpainiak, amar urtez, gure prekaritatearen kontura. Eta orain, horren beste igabazten ez dutenean, orain nahi dute krisia gure kontura joan darin, guk zagun krisia Ellos han llevado al sistema capitalista al borde del precipicio en su avaricia, en su hambre de dinero insaciable, y ahora se están reuniendo para refundar el capitalismo, porque quieren seguir saqueando a perpetuidad, quieren seguir saqueándonos, pero hacerlo de manera ordenada para que el sistema funcione. Eso es lo que están haciendo ahora, reorganizar el capitalismo. Y nosotros, nosotras, ante eso decimos no, hoy hemos dicho no, un no rotundo a la refundación del capitalismo. Queremos otro modelo social, otro modelo económico basado en la justicia social. Argita garri izan dezatela, kokotaraino gaude, kokotaraino gaude, patroio jeta, segun eromea txuka eta koakzioak egiten, kokotaraino gaude, bankeetxe egin diru publikoa emateaz, hori lakurre eta hutsa da. ¡Gaude! ¡Goberno ¡Hor de ago en Goberno horretas! ¡Gocó gota daño gaude ere! Eh? ¡Nafárrago parlamentu horretas! ¡Gaurco egun ean! ¡La nera ayudanmen Nafárrago parlamentu da! ¡Era justeko hemen normaltazuna para dagoela! ¡Au se da eran ¡Plaza Bat Betea! ¡Plaza Bat Betea! aurrean! Hoy hemos tomado una decisión frente a todos esos que han hablado frente a, a contra la huelga todos aquellos que le han tenido miedo que le tienen miedo a la huelga y a la lucha popular hoy hemos tomado una decisión hemos decidido que no vamos a dejar de lado a nuestros compañeros y compañeras miles de parados y paradas 8.000 familias con todos sus miembros en el paro en la farroa hemos decidido que no vamos a permanecer impasibles ante los despidos, ante los expedientes, ante los chantajes, las amenazas. Hemos decidido, hemos decidido que vamos a defender nuestros derechos. A partir de ahora, señores y señoras, Ayesa y compañía, Sanz, Bacina y compañía, se acabó, se acabó, como decía la canción. ¡Llegó la huelga y mandó parar! ¡Se acabó la barra libre para los empresarios! ¡Hoy ha comenzado! ¡Que se preparen! ¡Hoy ha comenzado! ¡No ha hecho más que empezar con esta plaza llena! ¡Ha comenzado la contraofensiva popular! ¡Ahora ha llegado nuestra hora! Eta Nafarroan ganera, zurdo de, balapolak, ganera, aldaketarako, indarra, et etarako, kuchidao, eta aldaketarako, giriña. Era gutxi da, oita mar Navarra, foral y española, nahi duten hoyen aurrean, Nafarroa, eskertiarra, langilleen Nafarroa, langilleen Nafarroa. Nazarroari kalean egon da borrokan eta gaur plaza hau betetzen ere bai. Nazarroan aldaketarako aukera dizi-dizi mantentzen da. Zuen lanari esker, zuen lanari esker, eta horri esker, eta horregatik diote beldurra aldaketari. Horregatik egiten dituzte, itun politikoak eta y tú social, y yo estoy recordando el acorde de todo. El cambio es pues necesario en todo el mundo, es necesario el cambio también en Euskal y aquí en La Farroa. Es necesario y es posible. El neoliberalismo, esos que reinaron las sus anchas durante los últimos años, se tambalea, se tambalea, sí. Que nadie piense que se va a caer por su propio peso. Tienen más vidas que el gato, los capitalistas, más vidas que el gato. Hay que tirar, hay que tirar fuerte, como cantaba Luis Jacques, hay que tirar de la estaca. Si yo les tiro fuerte aquí, y tú les tires, pero fuerte allá, segur que tomba, tomba, tomba, y es podremos liberar. Y <s'> nos vamos a ver, y nos vamos a ver, y nos vamos a ¡Golos corrias que